Hola, buen día Pablo y Juan Pablo. Buen día. Buen día a toda la audiencia de Radio Quermés. ¿Cómo andas Sergio? ¿Bien? Muy bien, contentos. Están trabajando ya. ¿Por qué,、temprano. ¿Por qué contentos? Bueno, porque hemos sido reconocidos este, a nivel nacional con, un, con unos premios sobre unos quesos que b u e nosotros n o hacemos hincapié y siempre estamos tratando de mejorarlo y de llevar al consumidor lo, lo mejor que podemos hacer en quesos s a b o r i z a d o s Ah. ¿E、¿Esto qué? ¿Participaron del primer concurso nacional de quesos? Primer concurso nacional de quesos,、ah. realizado en Villa María, Córdoba.、Bien. Exactamente. ¿Y, ¿Y con qué、Gracias. productos participaron y qué premios sacaron? A ver. Bueno, nosotros fuimos、eh, muy ilusionados、eh, con, con, digamos, con, el, con el queso que, que pretendemos llevar y vender en, en nuestra provincia, que es el queso saborizado, el、ah. gouda saborizado. Ah. Eh, participamos con otros quesos pero bueno no tuvimos la misma la,、eh, la misma suerte que con que con esto s verdad、sí. este presentamos gouda en línea de gouda los saborizados nuestros y bueno por, han sido e v a l u a d o s por un montón de jurados y, y hemos este competido con otras fábricas pymes también y bueno este, se ve que、eh, El jurado decidió quedarse con, con los sabores panteanos.、Mm. Eh, eh, por lo que vi ahí, es el de pimienta y el de orégano. Eh, sí, eh, en Gouda sí. sí. Después tuvimos premio y otra mención, un segundo premio en queso pecorino. De, de, está elaborado con leche de oveja, que de, nuestra, de nuestra oveja pan pinta、ah. del Inta de Anguil. Mirá.、Uh -huh. ¿Sí? eh, ¿Y en ese que tenías expectativa o no? ¿Iban más con, con la expectativa del Gouda? íbamos、sí、más con la expectativa del gouda、uh, nosotros somos más del gouda pero bueno este, como es nuestro primer concurso y nuestra primera experiencia digamos así este, en este tipo de concursos o m o s una empresa muy muy pequeña y que empezamos hace tres años、uh -huh. este, estamos acá en toay arraigados al, al campo y a, este, casi al pueblo、uh -huh. eh, expectativa estaba andada en, en, en gouda no pero bueno el pecorino es un queso que este, no es muy difundido en la pampa que vamos a tratar de, de darle su difusión y este, de hecho en, en algunas muestras、eh, como la espo pime y eso hemos llevado、eh, como para promocionarlo la gente le la verdad es que le ha gustado、uh -huh. eh, no está acostumbrada a comer quesos queso de oveja Es un queso que realmente, la verdad, no tiene sabores muy intensos,、eh, tiene muchas, digamos, muchas, muchas ventajas y, y con respecto al queso de vaca en, en cuanto a la lactosa, que es,、eh, tiene menos lactosa.、Claro. Contanos un poco más de la historia de Santa Lucía. Decías que hace tres años, la verdad que me sorprende. Yo que están tan instalados que pensé que llevaban un tiempito más de antigüedad. Contanos por qué, por qué surgió, cómo, quiénes la componen, cuáles son las expectativas. Bueno, mirá, nosotros, yo terminé la escuela secundaria y me vine a trabajar al campo de mi papá. Y bueno, dentro de la... como es poquito campo, necesitábamos hacer algo que sea intensivo. Entonces. En un momento decidimos de, de poner un tambo. Y estamos de, desde allí, hace cerca de 30 años, con un tambo. Y bueno, decidimos en un momento dar e c i i d d un pasito más y decir por qué no, no elaborar lo que nosotros producimos, darle un valor agregado, y llevarlo a la, a la mesa de nuestra, de nuestra gente, de nuestra familia. Y así surgió de poquito, primero con un pensamiento, después con unos dibujitos en un papel y ya, bueno, la propuesta. Este, de, de largarnos ya a, a hacer algo, y bueno, fuimos pegando ladrillitos de a poquito hasta que nos llevó dos años, dos años y algo, terminar la obra. Y arrancamos justo en un momento crítico en la pandemia, prácticamente. Nosotros arrancamos el 16 de enero del 2020, y bueno, la pandemia se. Este,、eh, la semana siguiente,、sí, el mes siguiente. Sí, sí. el mes siguiente ya se cerró todo, y bueno, dijimos. No vamos, no vamos a poder seguir haciendo porque no podíamos venderlo, suponíamos.、Sí. Y, bueno, como la gente desgraciadamente estaba en la casa y no tenía otra cosa que comer, o, o, y empezó, a, empezó a, a escuchar que estábamos haciendo queso y tenemos amigos, grupos y demás, y bueno, así comenzamos y lo que teníamos planificado hacer en dos o tres años y creciendo, lo crecimos en prácticamente un año y medio. Mira vos. Así que bueno, este,、uh -huh. siempre poniéndole、eh, muchísima onda, muchísima garra a todo lo que hacemos, tratamos de utilizar buenos, buenos insumos, buenos productos, y bueno, la calidad de la leche es que en nuestro tambo, que está, que está este, correcta, digamos, en, en sanidad y demás cosas, entonces este, el queso como que... Empezó a, salir, empezó a salir bien de movida y bueno, a la gente le gustó y u estamos e en carrera. Sergio, ¿y por qué, estamos, y, y, Sergio, ¿por qué saborizados、eh, optaron por eso? Saborizados, sí. Mirá, yo siempre lo cuento porque nosotros somos una fábrica muy chiquita y, y elaboramos lo de, de nuestro tambo solamente,、sí. eh, siempre í s digo yo: si me pongo a hacer este, queso cremoso, queso sardo, barra, m u z s a r e l a que son todos commodity, no tengo cómo competir. Claro. No tengo c ó m o competir, porque los que a veces son más bajos, pues, tiran para, para, para más abajo, para poder vender, y yo digo, con, con esos precios no, no, no voy a salir nunca adelante. Entonces digo, tengo que hacer un producto que le dé otro valor agregado, que en las fábricas grandes no lo hagan.、Bien. Bueno, saborizado, son muy pocas las, las fábricas que lo hacen, y como es un producto muy artesanal, este,、eh, dimos justo con el, con el producto, ¿no? Sí. Eh, ¿Y de expandirse, piensan? ¿O como están así, están bien? ¿Qué, ¿Cuál es la visión que tienen? Mirá, Juan Pablo, siempre estamos diciendo que hasta acá llegamos, que hasta acá llegamos y, y bueno, llegamos hasta donde queremos y siempre esto como que te va llevando. O sea, primero decíamos v a m o s a elaborar una parte de la leche que tenemos en el tambo, la otra la íbamos a entregar a otra empresa para que, este, porque iba a ser mucho y ahora estamos trabajando toda la leche de nuestro tambo.、Mm. Y ya y estamos soñando en hacer algo de dulce de leche, que, algún, algún diseño, alguna, algún otro queso.、Eh, siempre estamos queriendo agregar cosas.、Sí. Y bueno, para eso vamos a necesitar más leche o vamos a necesitar más a insumos.、Sí. Así que bueno, no sé cuál, es, cuál va a ser el t e c h o no, no nos queremos enloquecer, queremos, queremos estar tranquilos, queremos hacer algo que podamos manejarlo entre la familia sin, sin agrandarnos mucho. Pero bueno, te va llevando, te va llevando. Este, tengo apoyo bueno tenemos un equipo espectacular de gente trabajando en la fábrica fue、eh, somos una gran familia tenemos todo medio este junto el tambo con con la fábrica somos toda una familia así que bueno la verdad que estoy muy orgulloso de, mi, de mis empleados y de la gente que está que está hoy con nosotros desde técnicos veterinarios ingenieros Claro. Y, y Sergio, ¿y, y la, la distribución o, o la comercialización?、Eh, porque esa es una p a t a importante. ¿Cómo la hacen? Sí, mirá, eso. Nosotros fuimos vendiendo. Primero empezamos con e n la pandemia los quesos a la familia a la casa.、Ah. Y, y llegó un momento que, bueno, no, no, no podíamos seguir porque no dábamos abasto. Empezamos con comercios, llevar a, a vender a comercios. Ya cuando teníamos una producción más estable. Y después fueron surgiendo, una vez que, que estaba ya en el mercado, empezaron a surgir、eh, distribuidores que querían comercializar nuestro producto, querían llevar, hay tres o cuatro distribuidores que, son, que van al sur, a l a p a r t e de San Pindero Sandes, t i Loche, Villa de Angostura, de Albuozón. A, a llevar nuestros productos, así que está ya se está c o m e r c i a l i z a n d o también en, ese, en esa región patagónica. p u é s、eh, fueron surgiendo al norte de la provincia, en la zona de Pico. s Después、eh, ya pasamos la barrera de, de Pellegrini y a estamos en Trenquelauken. Y de a poquito nos vamos expandiendo, sin, casi sin querer, te diría. Casi sin querer, vamos yendo despacito a medida que van saliendo. Nos gusta. Este, llevar a d o n más podamos, y ahí estamos, en ese camino. i t Bien, Sergio,、eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias por estos minutos、eh, con k e r m e s No, bueno, qué sé yo, muy c o n t e n t o y felices festejando con, con nuestros empleados n o todo el esfuerzo que hemos hecho en estos tres años, valió la pena y b u e nos n o compromete a, a, seguir, a seguir mejorando y a seguir trabajando, y bueno, ya con un reconocimiento. Ya lo teníamos de la gente, la gente divina de, de todos lados nos, nos, nos llama, nos pregunta dónde lo podemos adquirir, incluso de lugares que no, remotos que no, no, no sabemos ni de dónde son, que se han enterado de los, de los quesos. Y, y bueno, La verdad que el reconocimiento mayor es el de la gente. Y hoy, para plasmar todo eso, un, jurado de, o sea, un grupo de jurados de 48 personas dijeron que este queso está para, para segundo y tercer premio. Así que, bueno, feliz y muy feliz. Sergio, gracias por estos minutos de vuelta. Que tengas buen día. Bueno, bueno gracias a ustedes. Un saludo grande a toda la audiencia de q u e r m e s s